Y sin más dilación empezamos ya y lo hacemos con las noticias tanto internacionales como nacionales y por supuesto las noticias, la última actualidad de nuestro pueblo de Berriozar. Empezamos ya con el bloque de noticias y lo hacemos por las noticias internacionales, noticias de ámbito internacional. Eh, conocemos hoy que el gobierno de Japón tardará al menos cuatro meses más en controlar Fukushima. El gobierno dirigido por el recientemente investido primer ministro japonés Yoshiko Noda y la operadora de la central nuclear de Fukushima, Tokyo Electric Power, anunciaron ayer que prevén alcanzar el objetivo de controlar los reactores en los próximos cuatro meses, para enero de 2020. El primer ministro nipón, Yoshiko Noda, reforzó ayer su compromiso por estabilizar la maltrecha central nuclear de Fukushima en su primer viaje como jefe de gobierno durante el que visitó el epicentro de la crisis atómica. Oficialmente en el cargo desde el pasado viernes, Noda se enfundó un traje protector para visitar las instalaciones de la planta de Fukushima Daiichi, donde aún continúa la situación de emergencia. Y de Japón vamos a Libia, ya que Muammar Gaddafi desmiente que haya abandonado el país y llama a resistir. Lanzó ayer un mensaje para desmentir haber huido a Níger y animar a la resistencia. Dijo lo siguiente, solo les queda hacer la guerra psicológica y las mentiras. Han dicho que han visto a Gaddafi en un convoy hacia Níger Y es mentira, dijo Arria y una televisión árabe con sede en Damasco. Para el Consejo Nacional de Transición y sus aliados de la OTAN, el objetivo principal sigue siendo encontrar a Gaddafi, pero el coronel ironizó en su mensaje preguntando cuántos convoyes de contrabandistas, mercancías y gente entran en el desierto cada día hacia Sudán, Chad, Mali o Argelia, como si fuera la primera vez que un convoy cruza hacia Níger. Eh, Gaddafi aseguró que la OTAN va a ser vencida porque sus capacidades materiales no le permiten continuar interviniendo. Viniendo. Pasamos ahora al bloque de, de noticias de Nafarroa. UPN y PP sellan un pacto de coalición para concurrir a las elecciones del 20-N. La presidenta de UPN, Yolanda Barcina, acordó ayer con Mariano Rajoy... Concurrir conjuntamente a las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, tras un breve encuentro celebrado en la sede del PP en Madrid, en el que participaron los principales responsables de ambos partidos. Eh, hora y media de reunión les bastó para sellar un pacto exprés con el objetivo... de parar los pies a Bildu, en palabras de Santiago Cervera. El acuerdo, el acuerdo, en todo caso, es notablemente favorable a los intereses de UPN, que mantienen todo, todo el protagonismo mediático del que ha gozado en el tramo final de la legislatura. Y aunque su acción política en Madrid estará condicionada a los criterios que marque el Partido Popular, podrá trabajar desde el grupo mixto, lo que permitirá que sus diputados y senadores puedan intervenir en todos los asuntos que se debatan en las Cortes Generales. Y seguimos en Afarroa, pero esta vez eh, vamos a Leitza, eh, ya que el alcalde de esta localidad eh, ha quedado libre a la espera de que se archive el caso. Oyer Eizmendi, alcalde de Leitza por Bildu, Lourdes Juan Torena y Sayoa Iraola declararon ayer en la Audiencia Nacional Española ante el juez eh, Pablo Ruz por el arranque de las fiestas de la, de la localidad en el que hubo acciones de denuncia de la política carcelaria y de recuerdo a los eh, presos eh, vascos. Después de que la defensa refutara las acusaciones, los tres quedaron en libertad a la espera de ver si ...y las evidencias llevan al archivo de la causa... Alcalde y vecinas de Leitza estuvieron agrupados por los parlamentarios forales de Bildu, Mayorgar Ramírez y Aitziber Sarasola, quienes denunciaron ante los medios el sinsentido y la gravedad de la imputación y aseguraron asimismo que esta imputación no ayuda nada al nuevo escenario de paz al que, según dijeron, eh, hay que llevar a este pueblo. Eh, por otra parte, Oyer Eizmendi, que estuvo asistido por la abogada Yone ya declaró durante aproximadamente... media hora eh, ante el juez y manifestó que el programa de fiestas fue elaborado por una comisión en las que están representadas diversas asociaciones del pueblo y aprobado posteriormente por la anterior corporación. El alcalde aseguró que no participó en ninguno de los actos en los que supuestamente se enalteció a los presos y que según le comentaron después varios amigos suyos, el que consistía en un brindis ni siquiera llegó a celebrarse. ...abordamos ahora las eh, noticias locales... ...las noticias que afectan a Berriozar... Eh, ...y es que Cale Cultura, el festival eh, Cale Cultura... ...del que hemos hablado antes... ...y que hablaremos posteriormente, como decíamos... Eh, ...con una de sus eh, integrantes... ...con una eh, de las artistas que van a participar en él... ...con la chula Potra... Eh, ...no serán solo conciertos... Eh, ...ya se ha presentado la programación diurna del festival... Eh, ...la sociedad Cale Cultura... ...ha presentado eh, esta programación... De una programación que consistirá en grafitis, exposiciones DJs, exhibiciones de BMX y danza urbana, entre otras actividades, y que se desarrollarán en el Parque Basoa desde las 10 y media de la mañana, y que estarán dirigidas eh, a todo tipo de público y edad. A partir de las 8 y media de la tarde darán comienzo los conciertos en los que actuarán DREMEN, Los Chicos del Maíz, AFU, Adversaris, Soñadores Natos, mabro y La Chula Potra. Las entradas en Berriozar se pueden como Comprar por 7 euros en el bar Erria. En taquilla el precio será de 10 euros. Y hablamos ahora de una nueva iniciativa. El Ayuntamiento de Berriozar ofrece la posibilidad de practicar deporte en Euskera. De octubre a diciembre de este año se pondrá en marcha una nueva iniciativa para que todos aquellos vecinos y vecinas que lo deseen puedan practicar deporte en Euskera. Las sesiones tendrán lugar los martes y jueves de 9 a 10 de la noche en el Polideportivo del Pueblo y para apuntarse no hay más que acudir al Ayuntamiento de Berriozar en horario de 9 de la mañana a 1 del mediodía o llamar al 948-300-359. 948 cuatro 359 y Hablamos ahora de una noticia que a pesar de que conocimos eh, hace dos días no habíamos comentado aquí en Berrión dos años de cárcel para el conductor que causó un accidente en las fiestas de 2008. Eh, fue un accidente que puso los pelos de punta y dejó a dos familias de Berriozar sumidas en la tragedia. Hablamos del accidente que causó o que costó la vida a Cassandra Echeverría de 14 años y Francisco Vázquez Jiménez de 16 que fallecieron como consecuencia del golpe sufrido en una pista de Izoáin durante las fiestas de Berriozar de 2008. Eh, dicho turismo, un formondeo que también ocupaban un joven de 19 años como copiloto y una chica de 17 en los asientos de atrás, eh, resultando ambos heridos de gravedad, era conducido sobre las 7.56 horas del 29 de agosto por Reda Amasik, vecino de Berriozar de 22 años y de nacionalidad marroquí. Este ha sido ahora condenado por el juzgado de lo penal número 1 de Pamplona como autor de dos delitos de homicidio imprudente a un año de prisión por cada uno de ellos y a tres meses de prisión eh, sustituidos por una multa de 2.160 euros por los dos delitos de lesiones. Además, el procesado queda privado del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por siete años, tres años por cada uno de los, homicidio, de los homicidios y un año por las lesiones. Y terminamos con una propuesta, una cena de exalumnos del Colegio Mendialdea que tendrá lugar el 1 de octubre, una reunión y cena de antiguos alumnos del Colegio Mendialdea. La iniciativa ya cuenta con un perfil propio en Facebook, desde donde todas aquellas personas que lo deseen pueden apuntarse u obtener más información acerca del evento. Además, durante los próximos días y semanas se van a colocar carteles informativos en las calles del pueblo, así como en localidades adyacentes como Aizoain o Berrioplano. con el precio de la cena y el número de cuenta en el que hacer el ingreso. Bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy, eh, viernes 9 de septiembre. En breve hablaremos, como decíamos, con dos de los representantes de los dos principales grupos de montaña del pueblo, eh, los Amigos de la Montaña y BKM Mendita Aldea. Seguimos adelante en el Berrión, en el 100.8 de la FM. Eh, ahora mismo tenemos eh, con nosotros a dos de los representantes del eh, montañismo en, en Berriozar. Tenemos por un lado eh, a Kini, de beca Mendy-Taldea. buenos días, Kini. Buenos días. Y por otro lado a Javier Andueza, de Los Amigos de la Montaña. Buenos días. Egunon. Bueno, pues eh, este mismo fin de semana... el próximo domingo precisamente los eh, amigos de la montaña iniciáis una nueva temporada si, si mal no recuerdo, si no estoy equivocado sí. eh, cuéntanos un poquito Javier en qué consiste o a dónde vais a ir estas, estas próximas fechas. Pues mira, El día, el domingo empezamos una nueva temporada que se alargará hasta octubre de mayo primeros de junio uh -huh. y consiste, la temporada consiste precisamente en las 14 excursiones, de las cuales tres son para todo el día uh -huh. y el resto son para la jornada eh, El domingo vamos a ir a al pueblo de Aguileor, que está ahí uh -huh. en la línea alabesa, a, a subir al monte de Rigorrista. Uh -huh. Es un monte de 1.150 metros, que no tiene mucha dificultad, o sea, se puede subir tranquilamente en hora y media. eso es el tiempo que hacemos en las excursiones. Hacemos excursiones de unas tres horas y de vuelta y quitaos la que hacemos para todo el día, que igual suele ser un poco más larga, Un poco ¿no? más larga, sí. Uh -huh. Digamos que igual buscáis un poco un equilibrio entre algo que sea... Para todos los públicos, ¿no? Algo más familiar, otra cosa más para... Exactamente, ¿no? otros... como nosotros somos un grupo ya de, de edades ya un poco avanzadas, <ríe> y entonces pues hay que, hay que buscar sitios que sean buenos, accesibles, con buen camino, y pues que viene gente pues de, de todas las edades. Bueno, a todas las edades no, jóvenes no vienen, pero andamos entre los 50 y 70 y tantos años el grupo nuestro, uh -huh. y claro, tampoco se puede se puede hacer cosas muy raras. <ríe> sí. sí, sí. Eh, vosotros empezáis nueva temporada eh, sin embargo pues en BKM en aldea digamos que no, no habéis parado ¿no? porque lleváis todo todo el año eh, pues con vuestras salidas eh, bueno, ¿qué es ¿cuáles son vuestros próximos retos que tenéis eh, planteado, Kini? Bueno, nosotros a diferencia de los Amigos de la Montaña hacemos un año natural uh -huh. pues hacemos menos salidas que ellos hacemos una al mes y sobre todo en verano hacemos a, a Pirineo nos, uh -huh. nos gusta ir a Pirineo entonces bueno estos tenemos nos quedan pendientes estas cuatro últimas salidas sería septiembre octubre noviembre y diciembre que en los montes elegidos son el Irumu Iru, Iru Garreta el Baigura la vuelta dezcava que coincidirá con la semana de montaña y el Ireber uh -huh. y en diciembre nos juntaremos otra vez todos los, los socios del BCAEP para decidir el calendario del 2012 uh -huh. entonces oh, momento. Comentabas lo de la semana de montaña, no sé si nos puedes ya adelantar alguna cosilla más o... Sí, bueno, este año la semana de la montaña va a ser una semana vamos a intentar, quizá con menos actividades que la del año pasado, pero muchísimo más potentes uh -huh. en el aspecto de que nos hemos metido en un proyecto bastante grande y es que, bueno, estamos organizando una expedición a, al Himalaya, entonces... Casi nada. los van a ir una media de unos 19 montañeros de unos cuales 12 son de berriazar entonces claro con todo el material fotográfico vídeos y con todo lo que consigamos pues se va a hacer se va a centrar la exposición de, de esta vez me imagino que para una, un evento así una iba a decir excursión, pero ya no es una, una excursión, pero para una salida así no llevaréis dos días preparándole hoy. Sí, supongo que llevará una preparación bastante larga, ¿no? Sí, bueno, la, el tema del Himalaya lo lleva un montañero, un ex vecino de Bergezar, Rubén Jiménez, y llevan desde el principio de años ya organizando todo. O sea, uh -huh. van poco a poco atando cabos, porque claro, hay que, hay que pedir permisos, hay que solicitar serpas, hay un mundo de cosas que nosotros desconocemos, pero bueno, que hay montañeros que... son semiprofesionales o profesionales que ya lo tienen bastante controlado. Uh -huh. Entonces son ellos los que se encargan. Nosotros hacemos las gestiones cara al ayuntamiento, publicidad, marketing y todas estas cosas. Sí, sí. Será, bueno, será algo muy especial que esperemos que nos cuentes más adelante conforme se vaya acercando y una vez que, que de regreso pues que ya nos, pues nos, nos contéis un poco eh, cómo, cómo ha sido toda, toda la experiencia aquí en, en Berrión. Pero bueno, sigamos hablando un poco de... ...los grupos de montaña en, en Berrizar... ...volvamos a los amigos... ...a los amigos de la montaña... ...ahora mismo ¿cuántos miembros sois en el, en el grupo? Bueno... Eh, ...todo va en función del día que salga... ...o sea... esta es, ...mira yo soy el que organizo... ...y nadie tiene obligación de venir... ...más que... ...el que, el que tiene obligación soy yo... <risa> yo soy el, ...que soy el que guía las cosas... ...entonces hay, hay días pues, que nos juntamos 10, 12... Mm. ...ha habido que nos juntamos 20... ...depende, depende casi siempre del tiempo... Si va a hacer un día bueno, mucha gente. Y si va a hacer un día mediano, menos gente. Y como haga malo, igual nos juntamos seis nada más. Uh -huh. sí. ¿Cuántos años lleváis organizando? Pues, mira, empezamos hace 15 años. Empezamos eh, a raíz de un, de un grupo que había aquí de matrimonios que nos juntábamos los sábados. Empezamos a, a ir nosotros. Y al cabo de dos años lo abrimos a todo el pueblo. Uh -huh. Y ahora abierto a todo el pueblo lleva 13 años. Sí. Uh -huh. Y en tu caso, Kini, becae Mendy-Taldea, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto... Bueno, pues nosotros, como se suele decir, acabamos de empezar. Estamos eh, creciendo como grupo porque llevamos dos años solo. O sea, en diciembre de 2009 se, se forma el grupo. Somos una, una parte del, de un club de deportes que se llama el Berrizar quirol uh -huh. Nosotros somos una sección que es la de montaña. Existe la de atletismo, Ricky Irolat... bochas, bueno, uh -huh. nosotros somos montaña. Entonces, gracias a Luis López, el presidente, se le ocurrió que, bueno, pues que había gente que iba al monte por separado y que, bueno, pues a lo mejor ese grupo de personas que iban a, por parejas o, o a su bola al monte sería bueno concentrarlas en unas salidas y, por lo menos, relacionarse con la gente y, y disfrutar de la montaña, que es lo que nos gusta. Uh -huh. Entonces, a raíz de ahí se puso en el en movimiento, fue el que se movió y ya llevamos dos años encarrilados uh -huh. Y bueno, esperemos que, que vaya a más. De momento, el balance de estos dos años. Muy bueno, o sea, muy positivo. <risa> sí, sí, las cosas como son. Eh, lo que le comentaba antes a Javier, un poco de intentar eh, nivelar o poner en una balanza las, las propuestas o las salidas más complicadas eh, con las más familiares. No sé si vosotros también eh, hacéis este, este tipo de. o, o tenéis esto, todo esto en cuenta a la hora de planificar. ...una temporada, un año de los vuestros... ...no sé si, si tenéis salidas pues más... ...un poco más para todos los públicos... ...o son más complejas o no sé. ...sí, no, nosotros... Eh, nuestras salidas son mañaneras... ...o sea, nosotros las definimos mañaneras... ...porque entre el viaje de, de coche de ida y vuelta y el monte... ...hay que estar aquí hacia las 2 de la tarde... ...entonces uh -huh. no requieren gran dificultad las salidas... ...excepto las de verano, que es agosto, julio y agosto... ...que vamos a Pirineos... ...que a lo mejor sí que físicamente... Hay que estar un poco mejor, pero vamos, el resto del año son muy sencillas. O sea... ¿Y os parece que aquí en, en Berriozar, en, en el pueblo, hay no sé, hay mucha afición a la montaña, Javier? Bueno, afición, yo creo que no. Yo creo que no porque nosotros, ya te digo, llevamos 15 años y más o menos vamos los mismos. Algunos se han se ha adosado a nuestro grupo, pero claro, otros han tenido que dejar por motivos de salud. pero la juventud en general no le gusta el monte, mm. le gusta el botellón. <risa> bueno, <risa> bueno, la y luego y luego el fútbol le ha sido fútbol, tipo de bueno, El fútbol se la te lleva te la se lleva la, la, la palma, el fútbol se mm. lleva la palma. el monte es muy sufrido, el monte es muy sufrido, hay que tener mucha afición y te tiene que gustar y una vez que te gusta es en, te enganchas y es como una droga, mm -hmm. ya no lo puedes dejar. ¿Qué opinas de opinión? Bueno, yo, a diferencia que, que Javier, <risa> yo creo que hay mucha afición al monte en Merrizar, o sea, hay mucha. El problema es que son aficiones individualistas, en que la gente va con sus amigos o, o con pareja o lo que sea y no se concentran en, en un club o, o en un grupo de, de gente, pero hay muchísima gente que va al monte, muchísima. Ajá. Uh -huh. En vuestro caso particular, ya no como representantes de vuestros respectivos grupos, sino personalmente, no sé cuándo se empezó a picar el, el gusanillo, porque igual antes de, de formar parte de un grupo de montaña, vosotros ya erais aficionados a, a salir al monte. En, ¿En tu caso, Kini, por ejemplo? Pues en mi caso yo creo que empecé con 14 años o 15. Yo empecé a hacer salidas con el club de montaña de la Sacana, con uh -huh. Sacana Comendisaleac. Estuvimos muchos años yendo gente de aquí de Berriozar, Luego lo dejamos, luego pues llegan las farras de joven, es un pequeño inciso, y luego ya pues empiezas a ir con los amigos, ya una vez que tienes coche, que tienes cierta libertad, ya decides quizás ir más a modo individualista, como decía antes. Entonces te pegas bastantes años yendo esa manera y al final ya te lo piensas y bueno, ya no sé, dices, pues esto hay que compartirlo con la gente que tenga la misma afición y es cuando surge el tema de crear un... ...crear un club y, y uh -huh. tirar adelante, como sea. ¿Y tú, Javier? Pues yo también, yo empecé con 14 años al monte... ...con el club Orimendi... ...que estaba enclavado en la calle Mayor... ...dentro de lo que era el Centro Mariano... ...luego de ahí pasé a, a ser socio de la Peña Neitasuna... ...que también tenía una sección de montaña... ...e iba con ellos... ...y después ya, pues, pues como dice... el pues, individual, cuando ya, te, cuando ya tienes un coche... ...que te puedes desplazar a donde quieres... ...entonces las por individual... Uh -huh. ...y luego ya pues cuando me casé... ...pues vine aquí a rezar ...y desde entonces pues aquí seguimos haciendo el monte... Uh -huh. sí, ...¿hay no? alguna salida... ...alguna que recordéis con un especial cariño... ...alguna que os, que os guste mucho volver... ...o que por, por lo que sea Javier... Sí. ...pues yo mira... Eh, ...hace... He ...estado últimamente... ...he estado en Villemal... ...es un monte francés... ...tiene tres mil y pico metros... ...con un glaciar precioso... ...y lo realicé hace quince años... ...y he vuelto este año... Y se me sigue encantando. Bueno, me sigue encantando Villemal y, y todos los montes del Pirineo. O sea, yo soy un aficionado al Pirineo que me encanta. O sea, me, me llama, a mí el Pirineo me llama. Lo que pasa es que pues, muchas veces pues, están un poco lejos y entonces pues, uh -huh. hay, que, hay que hacer dosificar pues, por aquí o al Pirineo. Casi siempre en verano. En invierno pues el Pirineo es muy, muy peligroso porque hay muchas saludes de nieve y bueno, eso lo dejamos para primavera-verano. Uh -huh. uh -huh. ¿Y tú, Quiney? Bueno, yo tengo un problema de memoria, la verdad es que he estado en muchos montes, pero no te puedo decir ni nombres, ni... O sea, yo cuando iba con el grupo de montaña de la Sacana, yo iba, por así decirlo, detrás de la gente. Me despreocupaba de todo. Yo era de los que disfrutaba el paisaje porque no me tenía que preocupar ni del camino ni nada. Y hay muchas que sí, que, que recuerdo que son preciosas, pero no te puedo decir dónde eran. O sea, ya, o sea... sí, sí que, como has comentado al principio, por lo menos a los Pirineos y que tenéis, ¿no? Sí, sí. Sí, por lo menos a los más... de fácil acceso, de los más cercanos, de los más cotidianos, sí que nos gusta ir. ¿eh? Mm -hmm. eh, bueno, y ya mm, por último, no sé si lo, eh, los amigos de la montaña, ya me has comentado que sí, pero no sé si los dos grupos son abiertos a la gente, si, si la gente puede apuntarse, si, si algún oyente nuevo o algún vecino nuevo debe rezar, ahora que tenemos mm -hmm. eh, nuevos vecinos, pues eh, estará escuchando y dirá, oye, pues a mí me apetece salir al, al monte de vez en cuando, no sé, eh, ¿tendría la oportunidad de hacerlo tanto con los amigos de la montaña como con BKM bendita aldea Pues bien, nosotros tenemos un cartel ya puesto con todas las excursiones en, en las piscinas de Berrezar, en el Ayuntamiento de Berrezar y en la Casa de Cultura. Uh -huh. Ahí están puestas todas las excursiones. Más luego, aparte, cada vez que va a haber una excursión, la semana anterior, en los paneles del Ayuntamiento... sale la excursión con el monte, la hora de salida, etc. Entonces ahí tiene todo el mundo oportunidad, porque si lo lee al menos tiene oportunidad de venir. Uh -huh. Estamos abiertos a todos. Nosotros no, no hacemos eh, distinción ni de raza, ni de política, ni nada. solo que nos guste el monte. Uh -huh. sí. Sí. Bueno, nosotros eh, lo mismo. Eh, el calendario que se plantea en diciembre se imprime, se reparte en... Calendarios de bolsillo, se, se ponen carteles plastificados en en bares y en centros de del ayuntamiento, como puede ser pues la, la casa de cultura, la escuela de música, la biblioteca. En, to, en todos los sitios públicos hay un cartel nuestro. Y luego aparte pues una semana antes de de la salida, pues inundamos el pueblo de carteles. Más volcamos también toda la información a, a través de la página de Busqui Plaza. Entonces cualquier acces persona que tiene acceso a Busqui Plaza lo ve. Y bueno, yo creo que en esto coincidimos tanto Javier como yo, que aquí lo importante es que la gente que le guste el monte pueda disfrutarlo. Entonces, uh -huh. tanto en un grupo como en otro, no hay ningún problema. O sea, se pueden se pueden adherir. Estamos estamos aquí sol solamente para sacar actividades de, de montaña a, a la persona que le guste. Bueno, pues eh, Javier Andueza, de Los Amigos de la Montaña, Kini, de Beca y Mendita Aldea, Esquerri es Casco, a los dos. Muchas gracias por haberos acercado hasta este berrión. y bueno, mucha suerte en vuestras eh, próximas excursiones y lo dicho hasta Entre pronto los Es una yo que aumenta, un hertu es nueva. Ahí ya tan eres penava cara es alzada. Yo coagulastea, yo coagulaste. Javier Andueza y Kini de BKE, Mendy Taldea. Aquí les hemos tenido a los dos eh, para bueno pues proponernos eh, sus eh, paseos, sus excursiones, sus salidas montañeras para los próximos días y los próximos meses. Y seguimos, seguimos adelante con más eh, propuestas para los que sintonizan ahora. Bueno, pues les damos la bienvenida al 100.8 del FM en Berriozar y Ratía. Estáis escuchando el magazine Berrión como cada lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la mañana. Asimismo os recordamos que podéis seguir nuestro programa en, eh, por internet en www.eguzkiplaza.net. Pero tenemos más cositas que contaros eh, Como decíamos, eh, hay un festival de cultura de calle De cultura de rap, hip hop, eh, reggae y otro tipo de música Que tendrá lugar mañana durante todo el día Con actividades eh, de graffiti, BMX, eh, exposiciones, etcétera, etcétera Durante la mañana y por la tarde varios conciertos Conciertos de rap y hip hop, mayormente entre los que bueno pues destaca el de La Chula Potra, el de Julieta y Toy. Artista que bueno pues últimamente ha tenido bastante reconocimiento, en parte a su pesar. Y que hemos entrevistado aquí en Berriozar y Retia, en concreto una entrevista realizada por nuestra compañera Chari Eleta. Así que sin más preámbulos, os dejamos con ella. conciertos que vamos a poder escuchar el próximo sábado en el Festival Calecultura, cultura de calle, está la chula potra que la tenemos aquí en Berriozar y Ratia. Buenos días, Egunon. Eguno, buenos días. Bueno, ahí te vamos a tener en el escenario y esta última temporada te estamos viendo bastantes veces, ¿no? Cuéntanos, mm. Julieta. Sí, bueno, eh... Eh, bueno, la gente ya sabe que en abril recibí una querella por parte de nuestra querida Lenda Cari y Yolanda Barcina, y a partir de ahí a mí se me, se me ha acelerado eh, esto del mundo de mi vida en el rap eh, eh, muchísimo. y Porque me imagino que si no habría sido por esto, a mí no me habrían llamado para este conciertazo. Pero bueno, pues eh, así ha sido, eh, así es la vida y a disfrutarlo. Y pues ahí estoy con toda esta gente. Unos que llevan muchos muchos años, otros que llevan menos, unos que tienen más, eh, son, son más conocidos, otros que son más cañeros. Y yo, que bueno, pues ahí voy a estar. Eh, me siento un poco la anfitriona, ¿no? Porque soy la, la primera la primera y porque soy como la más mayor. Me imagino que soy la más mayor de todos. Entonces, pues como haciendo ahí el, la conexión entre el público y todas las figurazas. que van a ir después mía, que son pues gente que lleva muchísimo más tiempo y pero bueno disfrutarlo. Va, aún y toda has dicho que eres la mayor, porque bueno, sí que es verdad, ¿no? Que en esta cultura y así se suele mover gente bastante joven. Uh -huh. Bueno, eh, hay raperos en el Estado y raperos en Afarroa que son de mi edad y gente que lleva mil años o gente que igual pues es cinco o ocho años más joven que yo, pero que llevan muchísimo pues desde que eran jóvenes. Lo que ocurre es que cuando yo era joven y cuando esta gente era joven aquí había mucho rock, o sea yo si no he sido antes rapera porque estaba abducida por el rock radical vasco, por el punk y luego por el flamenco y es que eran unas influencias tan muy fuertes, aquí no teníamos una base norteamericana que, nos, que hiciera bares que los que fueran los negros y pusieran su música y nos contagiaran, ¿no? que es lo que pasó en Zaragoza con Torrejón, ¿no? No, no sé si es Torrejón la que está bueno, en Zaragoza, en La Línea en Madrid, en Barcelona, donde hay rap ha sido porque ha habido una base norteamericana que lo ha metido, pero aquí teníamos nuestro rock radical vasco que bebía de Europa y eso. y entonces sí que eh, lo que pasa que de repente después de todo el proceso del ra del rock pues ha empezado a meterse el rap porque es una es la última cultura humana y tiene muchísima fuerza. Y entonces ahora los jóvenes sí que les llega más y son más raperos, pero es por eso, no es porque sea una cosa de jóvenes, sino es más yo vamos yo lo veo como esa realidad sociológica. De, de esto, y entonces pues a mí es que yo tenía que haber hecho un grupo punk y haber tocado con los apoyas récords si <risa> sí, no, te pega por edad todo sí. hay que decir que esta cultura o esta clase de música no se suele hacer es como una canción protesta, ¿no? lo que uh -huh. se suele hacer tú, ¿qué es lo uh -huh. que haces? ¿qué es lo que pides? Uh -huh. eh, bueno, la poesía siempre es ritmo y sentimiento Entonces, el, el, el rap es el, el sentimiento de los negros de Nueva York, de Brooklyn, una gente que estaba metida en el rollo de, ga, de gans, ¿no? de, de pandillas, gente urbana, gente que era pues, el último grupo social de su, de su sociedad, de su país y así. Entonces, es, eh, eh, tiene mucho de protesta de... De, que, ...de quejarse de lo que están viviendo... ...porque su situación no es la mejor... ...y como es un sent su sentimiento lo que están expresando... ...pues lo expresan... ...pero también hay muchas canciones de amor... ...porque la poesía es el sentimiento... ...y pues sacamos todos los... Que, lo, ...el sentimiento que nos más, más nos puede... ...yo cuando hice la bofetada de la Marcina... ...es que era muy fuerte el sentimiento que me produjo... ...por lo del Oscar High... ...y saqué eso... ...pero luego le hice una letra a un chico que me abandonó... ...porque me movió mucho lo que me hizo... ...y, y pues ahí está, ¿no? ...también... ...y luego pues... Eh, ...pero... Una cosa que me gusta es que ya empiezo a poder escribir de encargo, ¿no? decir ay voy a escribir algo... Y me parece que eso es más profesional, no sé. Que ya te no encargaron para el homenaje de Germán, por eso ejemplo, es. te encargaron. Eso es. Pero bueno, yo con el, en el, cuando me puse a hacer la letra de Germán sí que busqué... Yo, yo lo vi como... Más que meterme en el rollo de, de historia, de que está muy bien, ¿eh? De quejarte de, de lo que fue, de lo que ha sido, que también tiene su parte del tema... Pues yo más intenté buscar, o me salió, buscar el sentimiento de pérdida, ¿no? Y de pérdida, pues sí, lo que puede sentir su madre que lo perdió, su novia que lo perdió. Y, y yo, mi, mi mayor pérdida en la vida ha sido como novia, y entonces dije, pues yo voy a hacer... Ahí me salió, mi, y extraí de mi sentimiento de pérdida, me puse en el, en, la, en el papel de la novia de Germán y de lo, lo, cómo lo pudo cómo lo puede vivir después de 33 años, ¿no? Y, y así es, yo creo que la poesía es sentimiento. El día que los negros de Nueva York vivan bien y se sientan orgullosos de sí mismos y de lo que forman parte en la sociedad, bueno, orgullosos de sí mismos ya se sienten, pero lo de, de su lugar en la sociedad, pues me imagino que harán otro tipo de poesía y otra cosa. La canción de Germán es una de las que vas a hacer ¿no? Uh -huh. en el concierto del próximo sábado. Cuéntanos qué repertorio tienes. Uh -huh. eh, pues tengo seis canciones. Bueno, tengo preparado siete temas. Luego tengo más letras, pero no tienen base y es un trabajo lo más gordo. Yo una letra te la puedo escribir en un día, o en dos días, o en una semana, o en un mes. Pero meterle una base, buscar la base, y meter la letra, pues ya cuesta más. Entonces tengo seis, siete, pero no puedo, no, no puedo por razones técnicas. Entonces voy a rapear seis. Pero también me, me es verdad que me pidieron un repertorio de 40 minutos. Entonces eso es lo que Que voy a hacer justo lo que ellos quieren, nada más no podría, pero es lo que piden, así que muy bien. Y entonces de ahí voy a tengo un rap eh, que yo estuve de contacuentos en los colegios y con una amiga mía que es castañera. Y el primer año que estuve, pues les hice un rap a los niños. Entonces me puse en la en, la, en el tronco y las ramas de un, de un árbol, un castaño de 800 años, el castaño de Istán. Y qué le, qué le diría este castaño a los niños, ¿no? Y era un, un rap pues para niños dentro del código del rap, claro, sin insultos ni nada, ¿no? Pero bueno, hablando con un lenguaje pues como un rapero pero hablando a niños. Y luego me di cuenta que... De, bueno, además la base es muy divertida, es de los 80, de, de sesiones de break, de un grupo que se llama Break Machine, y es como medio disco y así, es muy divertida, de los 80 como yo. Y, y luego pensé que si un... Si yo era un árbol de 800 años, cualquier humano, aunque tenga 40, 50, es un bebé para mí. Entonces, pues que estaba bien rapearlo aunque no fueran niños, porque ante un árbol así todos somos niños. Y un poco la idea es decir, a ver, no piensa que no estás solo en este mundo, que yo también, aunque no te lo hable, no te lo diga y no me pueda escapar corriendo de ti, pues te quiere, o sea, eh, me necesitas y yo te necesito. Y el mundo es eso, necesitarse unos a otros y estar bien en la relación entre unos y otros. No solo contigo mismo ni con lo que te sale. Ni, ni siquiera con los que son como tú sino también con los árboles, con los animales y con el mundo entero, que esto es una red de y es un poquito lo que dice el árbol luego hay una, eso, una de amor de un hombre que me abandonó y se le hice el rap y ya no me pudo abandonar y lo que quiero decir a la gente es que cuando alguien te abandone que lo dejes ir con todo el amor del mundo que es la única manera de que te pueda volver ¿no? eh, y si no vuelve da igual, ya volverán otros porque habrás ampliado tu capacidad de amor y eso siempre atrae y si eres capaz de amar más se te acercan los chicos o las chicas, lo que quieras Eh, luego hay otra que va del carnaval que es mi primer rap que lo hice en Zubieta y que como es mi primer rap pues le tengo muchísimo cariño porque empezó como un juego y ahora de repente me veo que me ha cambiado la vida tanto como haber tenido hijos y, y eso y era un poco era un bando para los carnavales de San Fermín hoy del casco viejo de Aldezarra y es un poco decir a los chavales de las bares y de las bajeras Que, que vean lo que es el carnaval, que el carnaval es la fiesta más antigua de Europa, que es la que celebraba al final del invierno pidiéndole a la tierra que despertara para la primavera. Y que aunque no seamos de pueblo, pues que también tiene mucho que aportarnos el carnaval. y luego la de Germán que para mí es muy especial porque es el, el primer encargo que he hecho después de la bofetada y yo pensaba que no iba a poder hacer nada de como la bofetada y para mí me gusta más y ha habido gente rapera que me dice que es más rap que que la bofetada que la, y que el resto que tengo no que ya y yo creo que es que ya estoy aprendiendo a rapear que todavía no sabía y luego pues además tiene mucho sentimiento y me están pasando cosas muy mágicas alrededor de esta de esta letra y siento a Germán Muy cerca. Yo tengo una religión que es la religión de mis muertos, ¿no? Y que son gente que siento y, y que las siento unido. Y si los uno, pues hay un gran espíritu ahí que a uno le llaman a Dios, Alá, lo que sea. Pero pero a mí eh, lo que me hace comunicarme con ese gran espíritu son mis muertos. Y siento que con esta letra pues me gana un muerto que es Germán y que está conmigo. Lo siento mucho. Lo siento conmigo y entonces es muy especial, muy especial y espero que a la gente le guste. Y sobre todo espero que sirva para difundir la idea de la gente del colectivo San Fermín 78-Goguan, que es que se haga que el Ayuntamiento de Pamplona o instancias oficiales eh, exijan eh, la creación de una comisión de la verdad para que se, haga, eh, se esclarezcan los hechos y por lo menos salga a la luz quienes fueron los responsables directos e indirectos de esa masacre que fue los San Fermín del 78 y sobre todo la muerte de Germán. Vemos, Julita, que tienes muchísimas cosas que decir, muchísimas cosas que decir, necesitas muchísimas canciones para decir todo esto que quieres decir y esa es tu herramienta, ¿no? Sí, sí, sí, esa es mi política. Yo soy anarquista y me encantaría estar en un partido político, pero no que po, porque o me hacía yo uno a mi medida, pero que no, yo a mí no me va el a rollo. La Chulapotra, ¿no? Sí, eso es, eh, pero no, no me va el rollo. o o hago esto y para mí es una manera de es la y por eso lo he hecho ha sido la manera de encontrar una repercusión pública para poder decir cosas que le lleguen a la gente. Yo no quiero, soy política, pero yo no quiero el poder para mí, en todo caso, quiero desgregar el poder. Me encantaría pertenecer a una candidatura de mi barrio y estar con la gente que estoy en la asociación de vecinos, en la Osteonea, pero estar pues eso, trabajando dentro de una estructura... municipal orgánica, horizontal, en el que había representación de otros barrios, no quisiera... no quiero el poder, ni quiero el renombre. Lo que quiero es integrarlo y hacer de, de la organización municipal algo más cercano a la gente. Eh, ...no sé si lo conseguiremos... ...pero en el camino... ...pues utilizo el rap para expresar eso... Y para, ...y para expresar luego sobre todo... ...mi manera de ver las cosas... ...que es que yo vine a este mundo a disfrutar... ...este mundo no es un valle de lágrimas... ...este, es un, este mundo es, es como un tobogán... ...que te tienes que atrever a lanzarte sin manos... ...porque hay muchas cosas, muchas magias... ...mucha gente, mucha energía que no ves... ...pero que está ahí, que te está eh, llevando por ese tobogán... ...y que, lo, que te, lo único que tienes que hacer es confiar en ti misma... ...y hacer realidad tus sueños... ...cada persona tiene un sueño dentro de su corazón... Solo, que es solo de ella y es su obligación el cumplirlo. Y si es un sueño del corazón, va a ser bueno para ella y, desde luego, para el mundo entero. Los indios de América dicen que cada persona tiene su medicina. que quiere decir? Que, que somos capaces de curar a lo que tenemos alrededor, desde un pajarico a una planta a las personas. Y, y curamos sacando lo bueno, la creación que tenemos dentro. Y es una obligación. Y, además, como el mundo está como está, yo creo que al, al final hay una lucha de energías. Y si hay tanta energía negativa... Todos los que queremos que las cosas cambien, lo único que podemos hacer es aportar nuestra energía positiva a esa gran energía humana para conseguir que las cosas cambien a bien. Ahora la, la humanidad está en el momento histórico más decisivo, que es o, nos, o cambiamos este capitalismo industrial que está agotando los recursos y a la gente la está matando y, y puede ir mucho a peor, o cambiamos todo y empezamos otra vez a ser unos una especie que, que pueda vivir en el planeta pues, eh, con... Pues con. Pues eso, poder vivir, porque así no podemos vivir. Y, y eso es lo que nos toca ahora como especie. Y es, vamos, es la mayor. Más que la, el alimento, la rueda, el fuego o el de haber encontrado la electricidad. Es muchísimo más. Es volver a ser sostenibles dentro del planeta. Ser los jardineros del planeta en vez del cáncer del planeta. Cosas interesantes las que nos cuentas. Eh, pena que tengamos un programa un poco pequeño sí. y no, no nos quepa todo, pero si no, podríamos estar contigo hablando toda la mañana. No, lo, lo breve sí, bueno, no, pero bueno, porque ya como empieza bien. aquí a desvarear, me va a decir, ¿pero qué es esa colgada que está? Que le dejan a cualquiera. Vamos a dejarlo aquí. Sí, sí, y es que entonces... queda muy bien. El que quiera escuchar a la chula potra a Julieta tendrá que ir mañana mismo al parque Ilargi aquí en Berriozar serán esos conciertos a partir de las ocho y media porque tú estarás la primera a las ocho y media y luego serán los otros grupos que hemos dicho Dremen, Los Chicos del Maíz, Afu, Adversari, Soñadores Natos y Mabro. Muy buenos todos, eh. Todos muy, muy, muy buenos. Buenas. Mucho mejores que yo. Merece la pena. Pues. Uh -huh. Bueno, sí, mucho sí. mejores que tú, eso ya sí, no sé. sí, son gente muy profesional, que lleva mucho tiempo y como raperos, hijoperos. Son mucho mejores que yo. Yo tengo lo mío, pero ellos son. Cada uno lo suyo, ¿no? Sí, Cada sí, uno sí. nos aportará lo suyo. Uh -huh. sí. Muy bien, pues nada, entonces hasta mañana. Muchas gracias por venir aquí. ¡Toma, bro! ¡Toma, Fleasbridge! ¡Back up, chuck, you know, biggie y small, rips it quick, it kicks it quick, you know how black niggas get. With the hoods, fatigues, with the boots, with trees, smoking weed, flipping keys, making crazy cheese, hitting buck shots, that Spots on the avenue, take my loot and I'm bagging you. Uh, pippin' hoes that drive Volvos and Rodeos, flash the roll, make them wet in their pantyhose. Damn, a nigga's style is unorthodox, grip the block when I walk down the crowded blocks. Just in case a nigga wanna act out, I just black out, blow their motherfucking back out. That's a real nigga. En un mar que hierve viendo a otros murmurar y juzgar quieren conocerme pero todo es mental paraíso cárcel la vida nos pone en nuestro lugar y el mío es un bafle como un páncer te disparo pensamientos como un cáncer revelándote que queda poco tiempo sigo siendo un blanco perfecto a un brillo en las aceras aunque mi música es negra como las panteras tan bella que te olvidas que esta vida es perra soy esa estrella que anhela tocar la tierra y caminar mi libertad es secreta y mi libreta siempre está incompleta porque la mente de un poeta No se queda quieta si la meta es divertirme La vida no es la fiesta que esperaba Y no por ello voy a deprimirme ¿Qué puedo decirte para que olvides las prisas? Para que cambies esa cara de sicario Por una sonrisa Mi premisa es pisar firme sobre este fango Y si me hundo dile al mundo que me fui rapeando Te estoy hablando del saber estar De una superestar Que prefiere su cuarto de estar A tu pedestal Y es tal mi estado mental Que el lado del mal puede más que el lado angelical ¿Cómo controlarlo? Al contarlo me desvisto y si me despisto algún listo me quiere crucificar junto a su Cristo insisto y gasto fe con mi negocio hijo de la catástrofe astro detectado por tu telescopio soy el opio para un pueblo impredecible la educación crea depresión reacción irreversible como la leucemia epidemia en las aulas y en una sociedad que nos enjaula y es que nos hablan de paz enseñándonos un arma bueno pues nos como da... decía Chari nuestro programa no da más de sí tenemos un programa breve de nueve A 10 de la mañana, 10 de la mañana, que será exactamente dentro de un minuto. Y aquí con eh, los versos, con el rap de Natch. En este caso, que es lo que estamos escuchando, os vamos a dejar. Y sin eh, antes, bueno, pues desearos que paséis un fin de semana, pues, espectacular. Que acudáis todos a este festival cale Cultura que tendrá lugar eh, mañana. Y bueno, pues eh, que paséis en definitiva a un buen eh, fin de semana y nosotros volvemos el lunes. Volvemos el lunes eh, con más novedades, más noticias, eh, más entrevistas, más asuntos que tratar... Y más berriozar aquí en Berrión, en el 100.8 de la FM. nada más, eh, yo me despido, eh, lo dicho hasta el lunes, hondo eh, pasa, Chincho y Billy hasta eh, el enerarte mi es que